Debemos tener paz para que el mundo siga con vida y para que la guerra termine. Una paz nacida de la alegría verdadera y de una fortaleza que no pueda ser destruida. Nuestra voz habla por todos y el mundo sabe que no hay otra elección. Salvar a los niños, darles la oportunidad de crecer y de heredar una tierra más limpia y justa. Si los pueblos se encontraran, s e dieran la mano y trabajaran juntos, habría igualdad, convivencia y esperanza. Incluso quienes cayeron en la guerra nos recordarían hoy que no existe otro camino. Debemos tener paz. Saludos a toda la audiencia de Cales Cales Souls, andando como siempre desde la 100.0 de la FM en c i n c h i l i c y Ratia, la radio libre que mantiene el pulso en la calle. Un abrazo enorme y cómplice a nuestras radios libres amigas, Radio Topo desde Zaragoza, Radio Gallinera en Valencia e Irola y Ratia desde Bilbo. Gracias por estar ahí resistiendo y compartiendo ondas. El programa de hoy hará una revisión del histórico sello discográfico de Memphis, Goldwax Records, y además. Contará con las secciones habituales del n o r t h e r n Train a cargo de ZZ Añaki. Nos dejaremos llevar por el groove en el 98% Funk a cargo de nuestro Nobel Funk Totti. Conectamos、eh, al otro lado del teléfono con la llamada a l e x s Ubinas, quien nos presentará otro próximo lanzamiento en formato EP en su sello Soul for Real Records. Seguiremos ba bailando, esta vez en clave jamaiquina, con Rocksteady Ready Go de nuestro compañero Beñaz c i n c u Negui, a quien por cierto tenemos hoy aquí en nuestros estudios. Saludos. Habrá tiempo para la conexión profunda que nos ofrece Carlos, nuestro profesor en Soul Connection, para una mirada a aquellos grandes discos del Soul y el Rhythm and Blues con nuestro comandante Baranda, y para cerrar el círculo、eh, con nuestras raíces en Herencia Soul. Gracias por estar al otro lado, por escuchar, sentir y seguir caminando con nosotras y nosotros. Esto es k a l e s c a l e Soul, por cierto, último programa del año. Y nada, que suba del volumen y a dejarnos llevar. Walworth Records fue un sello discográfico de Soul y Rhythm and Blues fundado en Memphis en 1964 por Quinton Clowns y Rudolph V. d o Clowns, r u s s e l l c con experiencia previa en s u n Records y como cofundador de High Records, impulsó el sello desde sus oficinas en Chelsea Avenue. Entre 1964 y 1969, Walworth publicó unos 60 sencillos y dos LPs. Además de los sellos subsidiarios Bingo y Bandstat USA, compitiendo en la escena local con s t a x Records. Sin estudio propio, grabaron en Sans, High Studio y ocas ocas ocasionalmente en FAM. Espe especializado en y denominado estilo Deep Soul sureño, el sello logró éxito regional gracias a un s ó l i d o grupo de compositores y artistas como James Carr, O.V. Wright, Spencer Wiggins y We Will Walker, siendo recordado por sus intensas baladas y su sonido crudo y emotivo. En el programa de hoy, por lo tanto, sonido Memphis, sol profundo y emoción sin filtros. World Was Records hoy en Cales Cales Soul. A bus into New Orleans. Big John. Big John. When he got to town, the first thing he seen was his old girlfriend, that Cajun queen. She grabbed Big John and she tried for a kiss. He said, Uh huh, uh honey, I've come to twist. Big John. anywhere in the place. land Bueno, pues acabamos de escuchar este tema de John Kennedy en uno de los sellos subsidiarios que nos hablaba nuestro comandante de Baranda, Bingo Records, en el año 62. Efectivamente, vamos a Memphis para abrir el catálogo del sello Goldwars Goldwa Records,、eh, un sello pequeño pero esencial del Sol Sureño. Vamos a escuchar a u n o de sus artistas más representativos, los nombres que definieron su sonido y. Quizás otros no tan conocidos, joyas ocultas que merecen volver a sonar. Por ejemplo, el artista O.V. Wright, quien solo grabó un disco para Goldwax Records en el año 64, pero que fue suficiente para dejar huella. That's How Strong My Love Is, escrita por Roosevelt Jamieson, es una balada intensa con clara raíz gospel, que hoy es un clásico del soul. Nacido en Tennessee en el año 39, O.V. Wright venía del gospel y había liderado el grupo Harmony e c h o s Tras ese lanzamiento, un conflicto contractual hizo que Goldwax le dejara marchar, mientras, por cierto, Otis Redding llevaba la canción a las listas de éxito con su versión para el sello Stacks. Wright siguió grabando Sword and Soul de alto voltaje para sellos como Backbeat o High Records, firmando clásicos como. Eh, you're Gonna Make Me Cry, e m a n Fur Woman o A Nikel and An h a l Murió en el año 1980 con s o l o 41 años, dejando una de las voces más crudas y sentidas del soul sureño. ¿Qué pasa, Allnighters? Bienvenidos a n o r t h e r n Train, la sección de la escena que se negó a morir. Ponte los zapatos y a bailar aquí en n o r t h e r n Train, en Cales, Cales Soul. ¿Qué pasa, Allnighters, Gabón? Gabón Allnighter. Bueno, vamos a ir con nuestros dos temas Norden del día. Y empezamos con un grupo y una canción de la que muy poca información he podido encontrar. Es u n a de esos temas, Norden, que son auténticas rarezas y que nos hace preguntarnos incluso cómo llegó a manos de esos DJs de la escena Norden. Y es que este grupo, Tony and the Showman,、eh, solo grabaron dos canciones y las dos recogidas en un único single: Try My Love en la cara A y Beware en la cara B. Lo grabaron en el año 65 en el sello Ten Star, que forma parte del grupo de los sellos de Los Ángeles Cash and Money. Curiosos nombres. Y bueno, la canción que vamos a escuchar es La cara A, Try My Love, escrita por el cantante del grupo Tony Allen y con la producción del también integrante y DJ Alan Scott. Dale caña, DJ. A Tony and the Showman con Try My Love, y ahora para este segundo tema os traigo un clásico del Northern Soul, Soul Time, de Shirley e i l i s publicado en Columbia Records en el año 66.、Eh, Shirley fue una cantante y compositora afroamericana nacida en el Bronx de Nueva York en el año 1929, aunque su familia también era de origen antillano. Alcanzó fama internacional durante la década de los 60 y, aunque su carrera discográfica fue breve, nos dejó muchos buenos temas antes de retirarse de la industria en 1968. Canciones como The Name Game y The Nighty Gritty fueron una innovación para el rhythm and blues y el soul, mientras que Soul Time se convirtió en un clásico del Norden y un mítico en la sala Twisted Wheel. Shirley hizo su debut en el sello neoyorquino Shell en el 61. Luego se pasaría al sello Congress y allí grabó los ya mencionados d e Nitty Gitty, que alcanzó un puesto número 8 en el 63 y un año después alcanzaría el número 3 de las listas con The Name Game. Luego, otro año después, en el 65, alcanzaría un puesto número 8 y vendió más de un millón de copias con The Clapping Song. La canción de Las Palmadas. Y otro año después, al siguiente año, ya en Colombia lanzaría Soul Time y se convertiría en un himno de la escena en orden. A éxito por año. Vamos a escucharla y a bailar. ¡Soul Time! Ya hemos、eh, dado paso y hemos escuchado la sección Norden Train a cargo de nuestro compañero ZZ Añaki, Sherry Casco. Sue. Hasta la semana, que,、oh, no, la semana que viene. Hasta、no. el año que viene. Hasta bueno, el año que viene. Pero de que viene. sigo aquí.、No、ya, ya, ya. Pero bueno, estamos despidiendo la sección. la, la sección sí. No al, no al que dirige la sección. h A s t a e l 2026. Vale. Con más temas Norden. <ríe> Eso es. Bueno. Sigamos un poco con Goldwax Records. Vamos ahora con una de, de las estrellas de este sello, con James Carr,、eh, un tipo que nació en Coahoma, en Mississippi, en el año 42, y que se traslada a Memphis pues, siendo niño. Comenzó cantando g o s p e l en los grupos Sunset Travelers y Harmony Echoes antes de unirse al sello Goldwax en el año 64. Durante su etapa en el sello, publicó 14 sencillos, incluyendo éxitos como You've Got My Men Mish Up,、eh, p u d i n g Water on a Drowning Main y A m a n Needs a Woman. Su grabación más aclamada, sin duda, fue The Dark End of the Street del año 67, escrita por Dan Penn y Chips Moman y producida por Quinton Clowns y Radoff Russell, que alcanzó un número 10 en listas r h y m and Blues y el 77 en las listas de Povo. Otros temas como Freedom Train, I Am Fall for You, That's What I Want to Know y A l o s i n g g a m e también pues,、eh, hay que destacar esos temas en el sello de Memphis.、Eh, publica solo dos LPs:、eh, You Got,、eh, My Men Miss Up del año 67 y A Man Needs a Woman del año 68. El primero de e l l o s considerado hoy una joya de, entre los coleccionistas. Y tras el cierre de God l Wax Records en el año 69, firma con Atlantic y en el 71 lanza Hold On en la cara A, un single: Hold On en la cara A y I'll put it to you en la cara B.、Eh, James Carr fallece en Memphis en el año 2001 con 58 años, siendo reconocido como posiblemente el mejor cantante de Deep Soul de todos los tiempos. At the dark Street. That's where we always meet. Hiding in shadows where we don't belong. La llamada que hacemos más o menos una vez al mes a Alex s Ubinas, que es el dueño, el creador、eh, del sello, de los sellos Sol, Fobri Records y High a l i g h Records.、Eh, creo que lo tenemos ya en antena.、Eh, Gabón, Alex, ¿qué tal? Gabón, ¿a q u í andamos? No, a ver, que siempre nos pasa la、Gabón? misma historia. Espera un poquito, Alex. A ver, r a h o r a ¿Hola? Hola, Gabón. No, a ver. ¿Tabón? ¿Me escuchas, Alex? Yo a ti sí. A ver. ¿Tabón? No, me、no、es parece que tenemos algún problemilla. Hola, buenas. Opa, hola, ahora, ahora. ¿Me escuchas, Alex? Yo te oigo perfectamente. Ah, vale, vale, ya está, ya está, solucionado. Es que no, al principio no te pillábamos, no te oíamos. Sí. Bueno, pues nada, que estábamos diciendo, estábamos、eh, hablando antes de entrar en directo, que, que pensábamos que igual te, para enero no teníamos、eh, lanzamiento, pero sí, tenemos lanzamiento de, tres, de dos nuevos EPs, ¿no? Sí, sí, n a d a es que、mm, tradicionalmente no suelo sacar en enero a ver, discos, nos... pero bueno. ¿Me o i s A ver, hola. Sí, Gabón. Sí. No. Hola. Ya, pero aquí yo no oigo. A ver, hola. Hola. Hola. ¿Sí?、Vos? ¿Me oyes ahora? Yo os oigo, a vosotros siempre os estoy oyendo todo el rato. A、ah, ver, o e s que a ti no te oigo, por eso. A ver. Ya.、Yeah. Sí. Por eso. Vale, sí, sí. No, eh, no sé si más h s escuchado la pregunta. Sí, te he oído la pregunta. Sí, vale, vale, sí pues... que bueno. Yo, yo tradicionalmente, bueno, tradicionalmente en enero no, no, su, no suele salir、eh, ninguna referencia, pero bueno, este año de 2026 va a ser una excepción.、Uh -huh. Y vamos a completar un poco el, la colección o la serie de From Detroit w i t h Love, de temas de Motown Inéditos, que no han s a l i d o nunca en vinilo. Y, y van a salir dos EPs que son el 9 y el 10. 9 y 10 de enero salen. Eh, no, bueno, el volumen 9 y el 10. y e gusta. En enero,、claro. no sé, me imagino que después de Reyes, sí, después, pues ahora. Ah, pues mira, casi pasaba, p e r d n ¿Te había tenido 9, 10 de enero? No, los números 9 y 10. Sí, 9 y 10, pero、sí. después de Reyes. Sí, después de Reyes, sí. Bueno, sí, pues sí. para ello,、eh, Alex, has elegido tres temas, un poco en representación de los dos EPs. Sí. Eh, vamos a escuchar por orden、eh, primero a Tammy Terrell, luego a Chris Clark y en tercer lugar a los Spinners. Pues, Así、eh, es.、Sí, son... Estamos con Tammy. Sí, bueno, el, la, la peculiaridad es que son tres canciones que fueron grabadas también por otros artistas, a l g u n o de Motown y o t r o fuera de Motown,、sí. pero la s que, bueno, e n mi gusto personal, vamos. Considero que estas tres versiones son superiores al resto, a todas las otras versiones grabadas. Y,、uh -huh. y, y, la, y, la, y la casualidad es que las tres no se publicaron en la época. Bueno, cosas e s t a s de Motown, n ¿no? Que sacaban mucho material y bueno, al final igual a apostaban por un artista en d e t r i m i e n t o de otro. Y bueno, vamos a escuchar ya, digo, tres canciones de, por tres artistas de Motown inéditas y, y que son, yo creo, las mejores versiones que,、uh -huh. que en su caso no se publicaron, pero vamos, las mejores versiones. Que existen. Entonces, vamos a empezar por Tammy Tyrrell, que bueno, tenía el nombre real, era Tomasina Winifred、sí. Montgomery. Tomasina. Tomasina, s ¿no? Sí, sí. Y bueno, que es una de las artistas más, más queridas de, de Motown, ¿no? Igual también fue por su. Y además, y además su... muy guapa. Sí, muy guapa, sí, sí, sí. Yo siempre he pensado que esa. e r a una chica, una artista muy guapa, o sea, muy. Sí, sí, es muy, era muy atractiva, desde sí, luego. Sí. Fue pareja de David Ruffin y luego, bueno, lo dejó con David Ruffin y, sí, y, y aparentemente se rumorea que tuvo un afecto también con Marvin, luego, pero bueno, no. Bueno, pero siempre y... decían ahí como que no, que era más una relación de amistad que de. Puede bueno, ser, o sea. sí, sí. En ¿Mm? el caso de David Ruffin, sí, sí, sí que t u v o una relación y aparte, o, o, um, um, un poco malrollante, ¿no? Porque David Ruffin debía ser un t í o un p o c o bastante violento o, y tal. Un poco entonces, complicado. Eh, sí, sí. Eh, y bueno, eh, pues eh, ella tuvo, ya, como decía, pues bueno, un f u g a paso por m o t o w n realmente, porque estuvo básicamente del 65-67, que fue cuando le detectaron un tumor cerebral、uh -huh. eh, bueno, desconocido, ¿no? El, el, el, el caso de que, bueno, ocurrió en Un escenario y tal, interpretando con Marvin, ¿no? sí. y luego pues estuvo tres años. Eh, pues prácticamente s e m e r e t i r a b a hasta que falleció, ¿no?、Uh -huh. Y sí, la verdad es que es una, comentado unas artistas así un poco más queridas y añoradas, y que bueno, al final, por las circunstancias、eh, pues, tan fatídicas, pues no, no, no, no tuvo una carrera muy larga, ¿no? Entonces, vamos a escuchar una canción que se llama My Heart, la grabó en el 66, que anteriormente había sido grabada también por Caroline Crawford, pero yo creo que está. Versión de Tammy Tyrell、eh, pues, está muy por encima. ¿no? Uh -huh. y era un, era un tema compuesto por Smokey Robinson. Y en esta versión destaca sobre todo el uso inusual de, de la, un arreglo de mandolina al principio sí, de la canción verdad, y, en, y algunas partes de la canción y que le da un, un atractivo especial. Es My Heart, Tammy Tyrell. Venga, vamos. Acabamos de escuchar,、eh, tal como nos presentaba Alex s Ubinas, a Tammy Terrell, el tema My Heart. Y ahora vamos con, siguiente, con la siguiente chica también, una、uh -huh. belleza, esta vez rubia, ¿no? Alex. Así es, sí, sí. Porque también era muy guapa. Y además estábamos comentando ahora, antes de que acabase la canción de Tammy Terrell,、eh, que estuvo, realmente estuvo en Donosti. Pero no la pudimos llegar a, a ver a actuar en el Mollo Working que se tuvo que suspender con fa la fatídica pandemia. e s t a m o s r e f i r i e n d o a c h r i s c l a r k s í nos quedamos con las ganas. Sí, sí. Sí. De hecho, yo ese Mollo recuerdo que,、eh, como había invitado a pinchar Italia,、bueno, estuve a unas horas de aparecer allí también.、Ah, sí, <risa> bueno, por lo menos hubiese、no、conocido a Chris, a Chris Clark, no hubiese estado mal. Y nada, el, vamos a escuchar una canción. Bueno, Chris Clare lo que comentaba, sí, que era una cantante blanca, californiana.、Uh -huh. eh... Que bueno, entró en, en Motown, pero inicialmente, bueno, como tantas otras cantantes, que pasó más, más de un caso, hice una audición para Berry Gordy y bueno, se quedó, pero bueno, más en el caso de ella, pues estaba en labores de, de recepcionista. y l Un poco cuando, como、eh, ¿no? le pasó a Marta Ribs, ¿no? Sí, exacto, Marta Ribs también le pasó. Sí. sí, sí, había algunos artistas de Motown que sí, que, que, que empezaron. O sea, Que pasaron a cantantes, pero previamente estuvieron en labores, digamos, más de oficina, digamos. s o Y ella, sí, bueno, luego le, le llegó la, la oportunidad de, de grabar un par de años más tarde, en el 65, yo creo q a e m p e z ó a grabar. Y, y bueno, llegó, tuvo un clásico un más conocido, se llama Love, Love's Combat. Y bueno, luego posteriormente eh, eh, ella tuvo cierto. Crédito también porque、eh, fue co-escribió co co co con、sí. el, el guión de l a d y s in the Blues, la, la película que, dedicada... que por cierto fue nominada por e l l o al、sí, o s c a r Sí, sí, sí. Y, y, y yo creo que a partir de ahí bueno fue en aquel momento en el año 69 cuando m o t o w n p u e s e s、pues, o el、eh, b a r i g o r d i quería comerse a h í hollywood y tal y empezó con el tema de las películas y yo creo que、eh, chris clar k terminó un poco dirigiendo ese departamento no、sí. un poco lo ha dado la carrera discográfica y,、uh -huh. y, y, y, y, y, y se dedicó un poco a esa parte dentro de lo que la m o t o w no n、uh -huh. la canción que vamos a escuchar es justo de su primerísima época en m o t o w n Y es una canción que se llama d o Like I Do de 1965. También、uh -huh. fue grabada por King Weston, pero、um, como comentaba al principio, yo, yo creo que esta que versión es todavía mejor. Es que, es una... por lo que he leído, está investigando un poco Alex,、sí. y ninguna de las dos versiones se llegaron a publicar. Se grabaron estas dos versiones, la de Chris Clark y. King Weston,、no, ni sí, sí, de aquí. i n w e s t o a Perdona, ¿sí? me ha parecido leer que no había. Se había salió en un single, sí, sí, salió.、Sí, ah, no bueno, me c u e r d o si es una cara B, pero le, le, sí que sí. Existe el single, ¿eh? <risas> y sí, no sé,、eh, bueno, King Weston tiene una voz a m b preciosa, pero bueno, yo que me gustan un poco más los arreglos de esta, de esta versión de, de Chris Clark. Vale, que es una pues, canción así muy melódica, yo creo que va a gustar mucho a quien no la conozca. Pues, do like I do, Chris Clark. Venga. Pues、eh, acabamos de escuchar a otra belleza, esta rubia, Chris Clark, el tema Do Like a Do, ¿no? De grabado en el año ¿Sí? 65. Así es. Eso es. Y ya vamos a por los spinners. Sí,、Les、los spinners. repetimos, porque la última vez que estuvimos aquí charlando también empezamos、sí, sí. el tema de los spinners. Correcto, es verdad. Y vamos a escuchar también una canción, como comentaba, pues que también.、Eh, Luego hubo versiones, aunque en este caso sí que es cierto que esta es la, la primera versión, que no、uh -huh. se publicó en la época, se g r a b ó en el 65. Luego la volvieron a grabar unos años más tarde los OJs, Timothy es? Wilson, un grupo también más oscuro que se llamaba Stage 4.、Uh -huh. eh, ¿Y por qué tantas versiones? Bueno, el, el compositor、eh, y productor. Eran, bueno, eran dos: eran,、eh, William Stevenson, Mickey Stevenson, que era, digamos, de la casa de Motown, y luego George, Ke George Kerr, que、sí. es un, un grandísimo productor. compositor, pero que normalmente la gente, bueno, no, no, no, no lo asociamos a Motown, ¿no? Pero sí que estuvo un, un año y medio, un par de años, digamos, colaborando con Motown, o le pedían canciones, o, o estuvo en la órbita de Motown, ¿no?、Uh -huh. Él es realmente más conocido, George Kerr, porque era, fue el productor de Linda Jones, ¿no? Y luego también de pues, un grupo que se llaman los Scorts, que eran un grupo también、eh, cantantes que estaban todos en, en la cárcel y grababan desde la cárcel, los Scorts.、Sí. Sí, y, sí. uh -huh. y bueno, luego también, luego también tenía bastantes artistas, eh, eh, llevaba el, el management y, y producía bastantes artistas para sellos、eh, como All, All Platinum o, o Turbo, que también había grabado Linda Jones. Y, bueno, es un productor que bueno, grabó bastante en, con, con artistas de New Jersey, que era por donde se movía él, l ¿no? n、uh -huh. Y, y bueno, lo que vamos a escuchar、eh, es la primera vez que g r a b o esta canción suya, Just Another Guy, por los Spinners en, en 1965. Que para mí, aunque es la versión más primigenia, yo creo que es la, la mejor grabada, y cantada、sí. y arreglos y、uh -huh. todo. Vamos a ver qué opináis. Bueno, pues、eh, ya aprovechamos, ya antes de pinchar este último tema, para despedirnos,、eh, uh -huh. Alex. Y hasta el año que viene. Perfecto, hasta ya, el 2026. Eso es, 2026.、Eh, feliz Navidad, pasarlo bien. Y, Igualmente. Eso es. Y, y nada, agradecido como siempre, de colaborar, de colaborar con、ah. nuestro programa, con Cales c a Un placer.、Aur. Venga, Alex, saludos. Venga, Agur. Qué r i a s Agur. Saw、so、you standing there smiling at me. I just knew. Okay. Spencer Wiggins nació en Memphis en 1942 y comenzó cantando gospel con su familia en los New River Gospel Singers, para luego formar el grupo Four Stars junto a David Porter, este luego compositor y productor en Stacks junto a Isaac Hayes. Actuó en clubes locales como The Glee Club, Sound e r a m a y The Flamingo Club. Su primera grabación para Goldwas fue Love's Cream en 1964 en el sello Bandstand y en total publicó 8 singles con el sello. Entre sus temas destacan Upting o o d Woman, escrita por Dan Penn y Spooner Holtman, y I Never Loved a Woman, de Why I Love You, grabada en Fame Studios con guitarra de Duan Allman. Aunque en su momento sus discos no fueron éxitos comerciales, canciones como Lonely Man y Let's Talk It Over se convirtieron en clásicos de la escena del n o r t h e r n Soul. Wiggins continuó grabando en Fame Records y más tarde para los sellos Pama y Vivid Sound, incluyendo el sencillo Double Loving, Rhyman Blues número 44, en 1970. If I gave you my love and you abused it, if I offered you the world and you refused it, if I gave Got no heart. If I gave you my soul on a platter and all the things I do for you don't seem to matter. If I tell you I love you so and you see my tears and you still don't know, then you're You're the kind of woman that's got no heart. If you bite the hand. Or My heart be and you say it's not enough when you know the time s are t o u g h then you're You're the kind of woman that's got no heart, then you're you know, you're the kind of woman that's got no heart. レスタガイテセン、Esca, Etarriga, b a t u n c i t u Erritmare, Historia Marena, Vida y a t s o Rocksteady Go. Bueno, pues tal como os hemos comentado antes,、eh, y os lo digo ahora, estamos en un momento histórico aquí en la radio, en s i n c h i l l i y Ratia, porque ha venido aquí hasta los estudios, porque hasta ahora siempre le teníamos al otro lado del teléfono al señor Beñaz z i n c u n e g u i Gabón. Gabón. Onguietorri. Cale z c a l e r o s Cale z <ríe> c a l e r o s es verdad. Aquí viene directamente desde Kingston, Jamaica. Desde Kingston, Jamaica <ríe> vienen hasta aquí a ofrecernos sus canciones más. ¿No? Jamaiquinas. s o l r e r a s procuro p、bueno, encontrar e r e l o s s e t u d i o s s de n c h e s Un auténtico lugar de resistencia. ¿eh? <risa> ah, muy bien, sí, muy bien, muy bien. Ahí lo has dado. lo has dado has Un placer, la verdad. Bueno, pues nada, pues eso, bienvenido y micrófonos e t u y o Adelante. Bueno, pues hoy siendo último programa del año,、eh, anduve buscando una, algo navideño.、Eh, también entendiendo que Jamaica no es lo que somos aquí, pero. Pero hoy encontré una canción de un grupo que lo tenía guardado porque es uno de mis grupos más, más queridos. Y pues bueno, pues le ha tocado a la vez que, que esta canción.、Eh, la, el primer tema que vamos a escuchar es, se llama Happy Christmas.、Eh, es una canción del 62 grabada con Island Records. Y p e r d ó n no he dicho el, el nombre del grupo. El grupo se llama The m i t a l s、eh, Yo lo he conocido como Toots and the m i t a l s Sí, mira, y de hecho, bueno, yo tengo aquí un、eh, error. Yo lo he apuntado、mm. como t o u t s and the Maitals, pero es The Maitals. Yo lo he conocido como t o u t s and the Maitals, o sea, y desde el 68 va adelante se han publicitado como t o u t s and the Maitals,、sí. pero desde el 60 llevan creados como grupo y siguen siendo los.、Eh, el, the Maitals. The Maitals, sí. Vale, Corregiremos. Entre, entre los tres、eh, está t o u t s que es en, en uno de los, de los fundadores,、eh, uh -huh. luego está Ray Leigh Gordon y Jerry Matías. Eh. El que toma、eh, protagonismo y fuerza es Tuts,、eh, y debido a ello, pues.、Eh, bueno, luego escucharemos el segundo tema, que es un tema. que、eh, Habla del número de preso de reo que tuvo en Jamaica.、Uh -huh. y, y debido a esos años, en el 68, época también Rocky Steady, pues tomó. Tuvo mucha importancia y luego a la hora de venderse internacionalmente en Inglaterra o así, pues han sido t o u t s and the My Ties, por la fama que traía t o u t s Viene de, de una familia afro, afroamericana en la que cantaba mucho gospel, estaba, hay que decir que cantaba mucho soul antes de, del Sky del Rocksteady y mucha、uh -huh. influencia de Ray Charles y de Otis Redding también.、Eh, ha, han grabado con casi todos los estudios grandes, con Studio o n e con、uh -huh. Prince Buster, luego su época grande ha sido con Leslie Kong. Pero bueno,、eh, igual es mejor escuchar la primera, el primer tema. Nada,、ah, estamos aquí escuchando tus indicaciones, eh, eh, tus aportes. O sea que nada, o sea, no te preocupes.、Vale. Cuando tú das entrada. Tema navideño, jamaicano.、Eh, la letra es navideña, pero el ritmo sigue siendo jamaicano. Venga.、Eh, happy Christmas de, de My Tales. Happy、oh, Christmas. Breathe! <laughs> Es Un tema no tan conocido, de, pero, de na, lo, pero navideño. Navideño. Propio de las fechas en las que nos encontramos. Exactamente. Y vamos a los números. Y el segundo, aquí cambiamos totalmente. <risa> eh, eh, digamos que es un grupo que ha pasado de todas las facetas de la música jamaicana. Y si Bob Marley era el poeta jamaicano, se dice que Tuts fue la voz del pueblo. ¿no? Eh, eh, digamos que es s m á más. más Terrenal, ¿no? Las, sus, sus letras son más, más. No sé cómo decirlo. No es tan poético como Bob,、uh -huh. eh, pero lo que la, lo hace diferente en su historia es que en, el, en plena época SK, a siendo una familia más g o s p e、eh, l no sé cómo decirlo, más tranquila,、eh, se, se le encarcela por posesión de marihuana con 19 años a Tuts, y es cuando sufre. Una estigmatización sobre, hacia la cultura afro-jamaicana, y es cuando da el cambio y utiliza toda esa voz rasgada de los predicadores del Gospel para, para contar historias que no están tan metaforizadas, sobre todo es más, más simple. Esta、uh -huh. canción habla del 5446, es el 5446,、eh, que es el número de reo que tuvo, y en vez de sufrir y hacerlo una. Una, pues no、sé, una, una, mala, una mala época, no sé cómo, cómo explicarlo. Él、pues、le, le dio la vuelta y, y al, dice: c o Me o q u、pues、me quisisteis callar, me pusisteis un número, me quitasteis la identidad, pero ahora vais a saber quién fue el 54-46. ¿no? El, el eterno debate: que todos somos un número en es, es. <risa> pues, Hoy en、eh, día también. Hoy en día seguimos, seguimos siendo números. Pues para mí pues, ha sido de joven,、eh, típica canción que, pues como dijo p u n c o en l anterior, que fuera relig fue religión para mí este, este tipo de canciones. Así que espero que os lo disfrutéis. y 5446 de t o u t s and My pues, Tales. Pues nada, es que ricasco, Beñat. Bueno, hasta la próxima. Un placer. La próxima aquí. Y la primera sí, pero la última no va a ser esta. así vale, que... Vale, vale. Os odo, es que ricasco. Venga, muchas gracias. Venga. Two times.、Hey, hey. Give it to me. Three times.、Yeah. Hey, hey. Give it to me. f One time. s、hey, hey, hey. oh. El o a t i o n se s t a b a formado por l u i s Villan, Elvin Lee Jones y n a t h a n e l Pedro l u i s y publicaron nueve singles en Goldwax Records. l u i s Villan, cantante principal, tomó inspiración en t e Sound Cook y antes había cantado con De Del Ríos, no confundir con Los Del Río. ¡Ah! No lo has dicho. <ríe> Macarena, Macarena, quienes grabaron para s t a x k s en el 62, bajo la dirección de William Bell. Su primer gran éxito fue It's Wonderful to Be in Love, del 65, escrita por los miembros del grupo, que alcanzó el número 22 en las listas de Rhythm and Blues y el número 61 en las listas pop, en la Billboard. Otros temas destacados incluyen Me and My Imagination, del 67. t h e y s a y populares en clubes nocturnos, y Qualifications, que se convirtió en un clásico del n o r t h e r n Soul. She thinks she's got the qualification. Tell her to check into this situation. And all she's got to do is give me a little call. That's all. s Hop e s to t be a sleeping beauty. I'm not looking for the prettiest kind. I don't n o meet my expectation. And everything will work out just fine. She's got t o call on her case. Turn her to check into this situation. And all she's got to do is give me a little call. That's all. t e l l her down the w r o n g Number to make sure she dies h e r i g h t o n e Look, cause if she dies one, two, three, she might just call on m r Lee. And if she dies three, That m a y just be Wilson p i c k e his line. t e l l her to go from five to run o d about six. That's my number She must go along with me. Oh, everything I decide to do o、so、if you think she's got the qualification, turn her to check into the situation. And all she's got to do is give me a little call.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 Gabón ZZ. ¿Qué nos vas, a traer? Nos, nos vas a traer hoy? Pues bueno, vamos hoy con Get Up and Get Down, que es un tema de los Dramatics publicado en el 71 por Volt Records, subsello de Stacks. The Dramatics se formaron originalmente en Detroit, en el 64, fundados por Ron Banks junto a Larry Dems, Rod Davis, Albert Wilkins y Larry Reed. Al principio se llamaban The Sensations, pero en el 65 adoptaron el nombre definitivo. Sus primeros pasos disco discográficos fueron modestos, con grabaciones para sellos locales de Detroit. En el 67, el grupo vivió una tragedia cuando se vio involucrado en el incidente del motel Algiers, durante el cual fue asesinado por la policía el valer del grupo, Fred Temple. Tras este suceso, Reed y Davis abandonaron la banda, que se reconfiguró en el 69 con la llegada de William W. G., Howard y Willy Ford. Aunque firmaron inicialmente con s t a r Records, su primer sencillo no logró éxito nacional. El gran cambio llegó en el 71, cuando el productor Don Davis y el compositor Tony Hester impulsaron al grupo con el tema Watch a See is Watch a Get, que se convirtió en un gran é x i t o Esta canción、eh, plantea un mensaje sencillo y funcional: dejar la inacción y reaccionar ante la realidad cotidiana. La letra insiste en la necesidad de moverse, tomar decisiones y no quedarse estancado. No desarrolla una narrativa compleja, funciona más como un mensaje reiterativo de estímulo y afirmación. Muy en línea con el lenguaje funk social de la época. Así que vamos allá. you、yeah. yeah. Ya para este último programa del año, quiero traer a los JBs, que más o menos son los que dieron inicio a esto del, del funk. Vamos a escuchar la canción This a r e The JBs, que es un tema instrumental publicado en el 71 por los JBs, la banda de acompañamiento de James Brown, a través del sello King Records. La canción funciona como una presentación formal del grupo, que en ese momento incluía a músicos clave como p u t s i Collins al bajo, a su hermano Cartridge Collins a la guitarra, Fred Wesley en los arreglos de Vintos. e Y Clyde Stadderfield en la batería. Así que con esta pequeña introducción, vamos allá. Bueno, pues despedimos la sección de nuestro Nobel Funk Totti con su sección 98% Funk. Y antes de dar paso a nuestro comandante Baranda, vamos a pinchar otro tema del sello Godruax Records. Está en esta ocasión a cargo de Willie e w Walker, un tipo que nació en Mississippi, crece en la ciudad de Memphis, como muchos artistas d e、eh, n o m i n a d o r c o m ú n e s que se forman en el gospel. En los años 60 lidera varios grupos y graba sus primeros temas para Godwars Records con versiones y composiciones propias que no lograron, es una pena, no lograron el éxito comercial que se m e r e c e estas barbaridades de tema por problemas de promoción y contratos. Aún así, siguió cantando mientras trabajaba fuera de la música, dejando siempre patente una voz de soul poderosa emparentada con Sam Cook. Al Green y Otis Redding. Vamos con We e Willie Walker. El tema es inédito en la época, pero el sello Ken Records, sello siempre fiable,、eh, lo publican en el año 2022 y se titula I Ain't Gonna Cheat on You No More. Sección que es una mirada a Eso esos LPs que marcaron el alma del soul, discos que no solo debes escuchar, debes sentirlos. El impacto de What's Going On fue inmediato. Menos de seis meses después de su publicación, Sly and the Family Stones respondían con There's a Riot Going On. Pero m e r v i n Gay e no había planteado una pregunta, sino una afirmación. El disco describía lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos a principios de los 70, pero también lo que pasaba por la cabeza del propio Gay, el, principio del, el príncipe de la moto, que con este trabajo lograba su independencia creativa absoluta de los hermanos Gordy, de b e r r y su jefe, y de Anna, su mujer. De quienes hasta entonces se había sentido poco más que una marioneta, a pesar de ser el artista masculino más exitoso del sello. Take it. Oh, m a k e m e wanna holler the way they do my life. yeah, m a k e m e wanna holler the way they do my life. This ain't living, this ain't living. No, no, baby. This ain't living. No, no, no, no. Inflation, no chance to increase. Finance, bills pile up, sky high. Send that boy off to die. boy、oh. El proceso que desembocó en el álbum comenzó años antes, marcado por la tragedia personal. En 1967, su compañera artística, t e n d y Terrell, se desplomó en sus brazos durante una actuación y fue diagnosticada con un tumor cerebral. Aquello sumió a Gay en una profunda depresión, aunque en 1968 alcanzó su mayor éxito comercial con I h e Hair y Trug de g o l e v e r g Se sentía atrapado en la maquinaria de Motown. Su matrimonio con a n a se deterioraba, su hermano le escribía cartas desesperanzadas desde Vietnam y los asignatos de Martin Luther King y Bobby Kennedy no hacían sino agravar su estado de ánimo. And have laid their bodies down. y e a h yeah, yeah. o h y e a h I go to the place where danger awaits me on h o、no. a n d it's b o、oh, u n to forsake me. Oh no, So stupid-minded. Oh, I can't walk.、Oh, so stupid. But I go crazy when I can't find it. In the morning, be all right, my friend. But soon the night will bring. El punto de inflexión llegó cuando r e n a l d o Benson, de los Four Tops, le mostró una canción escrita junto a Al Cleveland, tras presenciar un episodio de brutalidad policial contra manifestantes en 1969. Gay pensó inicialmente en cederla a The Originals, pero Benson le convenció para que la interpretara él mismo. Aceptó con la condición de participar en la composición y añadir su propia visión. Así nació What's Going On. Una canción a la que, como dijo el propio Benson, ellos le tomaron las medidas, pero Mervyn la convirtió en un traje hecho a medida. 1970, tras meses de ausencia, Gay regresó a los estudios de Motown en Detroit para grabar el tema. Sabía exactamente lo que quería y rompió las normas llevando a músicos propios, aunque también insistió en contar con miembros de los Funk Brothers, especialmente el legendario bajista James Jemerson. Jemerson llegó al estudio completamente borracho, incapaz de mantenerse en pie, pero no de tocar. Grabó tumbado en el suelo una de las líneas de abajo más memorables de la historia y esa noche confesó en casa que había participado en una obra maestra. <música> Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy, me, it is. Our pains g ain't what they used to do last night. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby. the night Mercy, mercy, mercy. All things and what they used to be. I've heard about this overcrowded l a n d How much more t h e used from m i n Can't you stand Otro de los aciertos como productor fue dejar espacio a la espontaneidad. Mientras los músicos ensayaban, el saxofonista Eli l Fontaine comenzó a improvisar una melodía que Gay decidió grabar y convertir en la introducción del tema. Cuando Fontaine se disculpó diciendo que solo estaba tonteando, Gay le respondió: Tonteas exquisitamente. Ese espíritu libre marcaría todo el disco. Back, but you knew I would. War is hell. When will it end? When will people start getting together again? Are things really getting better? Like the newspaper said. What else is new, my friend? Besides what I read Can't find no work, can't find no job, my friend Money is tighter than it's ever been Say man, I just don't understand what's going on a c r o s s this l a n g e a h、oh, What's well, happening, brother? brother? Yeah, What's happening? What's happening, my f r i e n e e e p r i i c o vida, era a n t i c u a d が y que s u p こと d r í a u ている i c i d i o とかと e r c i a l Gay se mantuvo firme y amenazó con no volver a grabar nada si Motown no lo publicaba en el sencillo. Por primera vez, Merrin Gay no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Flowers won't grow. Flowers won't grow. No Bells won't be ringing. No bells won't be ringing. Who really cares? Who really cares? Who's willing to try? Who is willing to try to save a world? To save a world. It's that、die. is destined to die. When I look at the world,、When、I t、well, fills me with sorrow. l i t t l e children today, children today, really gonna suffer tomorrow. ア e ケゴッディ seguía negándose <Such S 1>、ejecutivo Harry b バ l k convenció al vicepresidente de la compañía para lanzar 100.000 copias del sencillo el 17 de enero de 1971. Fue el l a n z a m i e n t o más rápido y exitoso en la historia de Motown. Se vendieron más de 2 millones de copias y la canción alcanzó el número 2 en las listas pop, frenado solo por Just My Imagination de The Temptations. Curiosamente, otro grupo del sello. Power all、oh, the feet. Holy, holy,、oh, get together. God is my he made this world for us to live in. Made this world and gave us everything. And all he has of us is we give each other love. Oh, yeah. Don't go and talk about my Father. c a u s e God is my c r i e a t This is my friend. He loves us whether or not we k n o w it、yeah. And he'll forgive all our yeah, sins. o h、oh, yeah. And all he has s u f us o h yeah, is we give each other、mm -hmm. love. Oh, yeah. Love your mother. She bore you. Love your f a t h e r Love your sister. Love your brother. Love your brother. Don't go and talk about my father. God is my friend. j e s u s is my friend. And when we call on him for mercy, Father, he'll be merciful, my friend. Oh, yes, he will. All he has of us, I know. Ante el éxito, Berry Gordy dio libertad creativa total a m e r v i n Gay para grabar un álbum que acabaría siendo mucho más que una respuesta a la guerra de Vietnam. What's Going On abordaba el regreso de los soldados, la crisis medioambiental y problemas como la violencia policial, la pobreza y la desigualdad, aún vigentes hoy. Gay cuidó cada detalle, desde una imagen pública más madura hasta la ruptura con los códigos de Motown. Incluyendo letras y créditos completos, convirtiendo el disco en una declaración artística y personal que marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera. Let me see. War is not the answer. For only love can conquer hate. You, you know, know we've got to find our way. t、oh, o、oh, oh, oh, bring、oh, some love and g i e t here d a y、oh, oh, oh. Picket lights and picket signs. Don't punish me with. Talk to me、Sister. so you can see. Oh, But who are they to judge us? Simply cause our hands fall. Oh, you know that we v e g o t to f i n d Drink some u n d e r s t and i n g here today. Oh, oh, oh. Pick it black and pick it s i l n t Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. ソルコネクション、Sol ion, En el Espacio de c a e s c a l e s o r que une pueblos Gente, culturas, cómo no, a través de Sol, Sol Conexión. Bueno,、Gabón. la semana pasada, si me da permiso, Baranda, ¿vubiese a decir、sí, sí. algo? No, Gabón, profesor, ¿qué tal、ah, estamos? No,、bueno, Gabón, Gabón, Gabón. No, no, no pensaba que tenían hoy presentación, pero bueno. Sí, luego te v e o un poco calentito y a manga corta y dios, este viene hoy a tope. Es la presión del directo, ya s a b está. Bueno, bueno, bueno, pues nada, ahí te dejo. Pues nada, iba a decir que la semana pasada escuchamos a un tal Val b e n e t con el tema de Russians are coming de 1968, aquí de la mano del amigo Beñat, que lo tengo por aquí atrás. Y bueno, es una adaptación jamaicana o j a m a i q u n a como dicen por aquí, de un clásico del jazz que creo que hoy nos merece un espacio y un tiempo que dedicar. Hoy vamos a escuchar el original a cargo de Dave Brubeck Quartet y el tema,、eh, que es el original, que se llama así, que es Take Five. Dave Brubeck nació en 1920 en California, fue pianista y uno de los músicos que llevó el jazz de los clubes a, lo, a las universidades, de lo, minu, de lo minoritario a lo popular. En 1959, su cuarteto publicó el álbum Time Out, un disco revolucionario porque jugaba con compases poco habituales en el jazz. De ahí sale Take Five, una composición del saxofonista Paul Desmond. Escrita en compás de cinco tiempos, algo muy poco común en la música popular de la época. Esta pieza fue grabada en los estudios de Columbia en la calle 30 de la ciudad de Nueva York el 25 de junio y el 18 de agosto de 1959 y se convirtió en el disco más conocido del grupo debido a su distintivo y contagioso saxofón y el empleo de un compás inusual. Cinco por cuatro, por metro quíntuple, que aquí, igual aquí nos puede decir algo aranda o、eh, pide un poquito. Sí, sí, cinco por cuatro por está bien. Está bien, bien, está sí, bien sí, vale. Sí, sí. Nos dice que está bien, por、pues、lo tanto. Los d i s c s o s y todo eso jugaban por ahí. Bueno, pues sí, seguimos sí. para adelante. Y de ahí deriva el nombre de la canción. El tema destacó por su melodía elegante, el solo de saxo alto y una batería que marcó escuela. Y bueno, antes de poner el tema. Vamos a comentar que el primero que lo reconoció fue aquí el amigo Fantoti. t En cuanto sonó el tema jamaicano,、mmm, me dijo: Este te tiene que sonar. Y yo creo que merece un p u n t o y un pequeño aplauso. o y, y sin más dilación, vamos con Take 5, que fue, por cierto, el primer tema de jazz en vender más de un millón de copias y se convirtió en la puerta de entrada al jazz para millones de oyentes. Thank you. We come to the room together. Bueno, pues después de este tema de Dave Brabeck, Take Five, del año 59, del sello Columbia Records, pues ya hemos llegado al, al final de este programa, hemos llegado al final de este año. Y nada, el año que viene más y mejor. Baranda, Comandante Baranda, que me está mirando ahí. Sí, sí, a ver q u e me comenta aquí el compañero, pero bueno. Nada, estaba esperando que me. Com... Sí, sí? Otro, año, otro año entero que hemos pasado. v e r t a m o s n situ temporada nueva. Eso y es. Y aquí seguimos todos. Más un compañero más. Un compañero que más. Hoy. Que está aquí mi、bueno, beñat. Una auténtica gozada. Eso es, pero te queremos más aquí, ¿eh? De, de, de, ya de, sabemos que de... lo tienes complicado. Está Urnieta muy lejos. <risa> <risa> muy lejos, <risa> muy lejos. De nada, en sitios a gusto, aunque haya cuesta. b u e n b u e n Cada vez que ya sos que estás. Invitado y bienvenido a este. p r r o g a Más a m que aceptada la invitación. ¿eh? Vale, vale. Y bueno, o y el amigo Gaiska nos ha venido. e s por ahí, Gaiska, también, que nos bueno, ha aportado aquí. Nos, nos ha traído、bienvenido. una Maike Taco. Buenas、hoy. noches, yo he traído un champán francés aquí para celebrar. Eso es, eso es, para celebrar la. Se lo han bebido entero. Así. ¿Ah, y bueno,、eh, la verdad es que siempre es un placer. Ya sabéis que yo no voy a dejar de decirlo, que a mí esta música me gusta. Y sobre todo, esperamos que los oyentes estén encantados escuchándola. Eso es lo más importante para nosotros. Seguro,、pues、creo, seguro yo, que, que sí. Yo creo que sí.、Eh, y a q u í h e m o s e s t a d o Es un placer, Gaisca, y hasta la próxima, que no sea muy tarde. Muchas gracias. <risa> es. y desde dónde nos despedimos? No, todavía, todavía no. hay que reinar un poquito、ah, los últimos.、Bien. Nada, nada,、eh, simplemente emplazaros.、Eh, vamos a tratar de hacer una pinchada, está un poquito en el aire, ¿eh? y la intentaremos colgar、eh, en nuestra página de Facebook. Ahí está mi técnico de sonido,、eh, tanto Íñigo Art como ZZ a ñ a k i como el que os habla,、eh, Papa Soul. Vamos a hacer una pinchada, la vamos a grabar y un poquito, va a ser el regalo de, de Olenchero para estas Navidades. Está en el aire, no prometo nada, e h pero va a ser la primera vez que estemos aquí a los platos. ZZ, aquí. Sí,、eh, más que esa propuesta aquí con vosotros. ¿Eh, p e r d ó n La propuesta esta de la, está de la pinchada. Sí, sí. Guay, si、sí, sí. bueno, sí、la hacemos, encantado. Eso es, ver, hay que hablar con el jefe, con Niñigo Art, con el experto. <ríe>、sí. Bueno,、eh, pues、está、sí. ahí, está ahí. A ver, yo creo que sí.、Eh, y, y poco más.、Eh, ya sabéis que nos podéis escuchar、eh, en este programa último que, que estamos emitiendo. Y los siguientes, y los, los que queráis recuperar programas anteriores, en la página Facebook de Sin Chilic,、eh, en la página Facebook de, también de. ¿Eh? En la 100.0, 100 100 pero, 100 100 pero quiero decir digitalmente ¿eh? en la en,、okay. sí, en la página de c a l e s c a l e ovejasnegras.com y poco más, ya está. Venga, que me estoy enrollando. Me vamos a despedir con un último tema. ¿eh? ¿Marayo c a l i No.、Yay. No. Era el deseo de uno de los presentes. n o、no、vamos a presente, decir de quién,、Comandante、pero no no no no. no, no, no, no, no, por favor. María Carey, no, que ya la tenemos muy escuchada en muchas películas. Vamos con Ivor y Joe Hunter, el tema Every, Every Little Bit Help Me. Y nada, nos despedimos ya. Hasta el año que viene, aquí en Cales Cales Sol. ¡You just did a wonderful deal! Jingle bells rock Jingle l e b swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle has o p h begun. Jingle Jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chime in, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one horse sleigh. Jingle horse, jingle your feet. Jingle a horse.